Primer libro de Crónicas, capítulo 5: Los hijos de Rubén, primogénito de Israel, porque él era el primogénito, m á s como violó el lecho de su padre, sus derechos de primogénito fueron dados a los hijos de José, hijo de Israel, y no fue contado por primogénito, bien que Judá llegó a ser el mayor sobre sus hermanos y el príncipe de ellos, más el derecho de primogenitura fue de José. Fueron pues los hijos de Rubén, primogénito de Israel, a n o c f a l ú Ezron y Carmi. Los hijos de Joel, Semaías su hijo, Gog su hijo, Simei su hijo, Micaía su s hijo, Reaía su s hijo, Baal su hijo, Beera su hijo, el cual fue transportado por Tiglath Pileser, rey de los asirios. e s t e era principal de los Rubenitas. Y sus hermanos, por sus familias, cuando eran contados en sus descendencias, tenían por príncipes a j e i e l y a Zacarías. Y Bela, hijo de Asad, hijo de Sema, hijo de Joel, habitó en Aroer hasta Nebo y b a a l m e ó n Habitó también desde el oriente hasta la entrada del desierto, desde el río Éufrates, porque tenía mucho ganado en la tierra de Galaad. Y en los días de Saúl, Hicieron guerra contra los agareros, los cuales cayeron en su mano, y ellos habitaron en sus tiendas en toda la región oriental de Galaad. Y los hijos de Gad habitaron enfrente de ellos en la tierra de Basán hasta Salca. Joel fue el principal de Basán, el segundo z a f h á n luego Jaanai, después z a f a t Y sus hermanos, según las familias de sus padres, fueron Micael, Mesulam, Suba, c o r a i h a c a m s i a y Eber, por todos siete. Estos fueron los hijos de Abiail, hijo de Uri, hijo de Jaroa, hijo de Galaad, hijo de Micael, hijo de Gesisai, hijo de Jadó, hijo de Bud. También Ahí, hijo de Abdiel, hijo de g u n i f u e principal en la casa de sus padres. Y habitaron en Galaad, en b a z á n y en sus aldeas, y en todos los ejidos de s a r ó n Hasta salir de ellos. Todos estos fueron contados por sus generaciones en días de Jotam, rey de Judá, y en días de Jeroboam, rey de Israel. Los hijos de Rubén y de Gad, y la media tribu de Manasés, hombres valientes, hombres que traían escudo y espada, que entesaban arco y diestros en la guerra, eran cuarenta y cuatro mil setecientos sesenta que salían a batalla. Estos tuvieron guerra contra los agarenos, Y Getur, Nafis y Nodab. Y fueron ayudados contra ellos, y los agarenos y todos los que con ellos estaban se rindieron en sus manos, porque clamaron a Dios en la guerra, y le fue favorable, porque esperaron en él. Y tomaron sus ganados: cincuenta mil camellos, doscientas cincuenta mil ovejas, y dos mil asnos, y cien mil personas. Y cayeron muchos muertos porque la guerra era de Dios, y habitaron en sus lugares hasta el cautiverio. Los hijos de la media tribu de Manasés, multiplicados en gran manera, habitaron en la tierra desde b a z á n hasta Baal-Hermón y Senir y el monte Hermón. Y estos fueron los jefes de las casas de sus padres: Efer, Isi, Eliel, Azriel, Jeremías, Odavías y Jadiel, hombres valientes y esforzados, varones de nombre y jefes de las casas de sus padres. Pero se rebelaron contra el Dios de sus padres y se prostituyeron siguiendo a los dioses de los pueblos de la tierra, a los cuales Jehová había quitado de delante de ellos. Por lo cual el Dios de Israel excitó el espíritu de Pul, rey de los asirios, y el espíritu de Tiglath-Pileser, rey de los asirios. El cual transportó a los Rubenitas y Gaditas y a la media tribu de Manasés y los llevó a Alá, A Abor, a Ara y al río Gozán hasta hoy.